Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por w w w p a i s l o b o c l Ya se lo advirtió en su momento y eso le costó duras críticas a su antecesor. Pero hoy, Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos, reitera que hubo un problema de falsas expectativas creadas en torno al caso de financiamiento irregular de la política. Cuando se iniciaron estos casos, hace un par de años, Se generaron expectativas equivocadas que no se iban a cumplir. La gente asumió que todas estas penas se pagaban con cárcel y eso no es así, afirmaba Raza. El funcionario explica que el Servicio de Impuestos Internos investiga delitos tributarios y que su fin es que los contribuyentes paguen por el daño causado, para lo que las querellas, procesos penales y casos de cárcel son la excepción. Carabineros y la PDI h a adoptado un plan especial para la posibilidad de ataques incendiarios en la Araucanía durante las festividades de fin de año. La iglesia católica más antigua del sector de Padre las Casas fue el objetivo más reciente de los ataques. Encapuchados usaron Biblias para iniciar un incendio que pudo ser apagado a tiempo por los vecinos. En el lugar se encontró un lienzo con consignas mapuches referentes a la liberación de la Machi Francisca Linconao. Los resultados de la PSU podrían provocar la primera reforma de la reforma. La caída de los liceos emblemáticos en el ranking de notas impulsa un debate en el Congreso para modificar la ley de inclusión con el fin de reponer la selección en estos planteles. La oposición ya anuncia que pedirá una sesión especial en la Cámara para debatir el tema. De acogerse el pedido, la sesión podría realizarse a mediados de enero. La ministra subrogante de Educación, Valentina Quiroga, recuerda que está en las manos del Congreso modificar la ley, e incluso indica el camino y el debate de la nueva educación pública. Eso sí, Quiroga asegura que es injusto culpar a la ley de inclusión del deterioro en el desempeño de los liceos emblemáticos, pues todavía no entra en rigor en Santiago. A cambio, Quiroga reconoce el impacto que habrían tenido los largos periodos de toma y movilizaciones. Sebastián Piñera no oficializa aún su candidatura, pero ya trabaja en su programa y lidera a la oposición. A través de su fundación Avanza Chile, Piñera convocará a representantes de Chile Vamos, alcaldes, dirigentes y parlamentarios del bloque a dos jornadas de trabajo, el 6 y 13 de enero, para elaborar un documento con los lineamentos i para un próximo gobierno. Ricardo Lagos da un paso importante y busca puntos de acuerdo con el Partido Comunista. El nuevo Lagos parece tener puntos en común en algunos temas con el bloque comunista, a decir de su propio presidente Guillermo Tellier. El Partido Comunista tendrá su propio cónclave, también el 6 de enero, con la reunión del Comité Central. Al día siguiente celebrará la tradicional Fiesta de los Abrazos, que servirá para reinscribir a sus militantes. Isabel Allende advierte la campaña de Lagos y pide a su círculo cercano que no presione al Partido Socialista. Allende insistió en que será el Comité Central del Partido el que decidirá cuál será la vía para definir la candidatura presidencial de la tienda socialista. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une y siempre debe haber sido igual, al menos en Piporé, desde sus inicios, los pioneros productores. Sintió r la importancia de encontrarse a disfrutar el sabor de la auténtica hierba misionera y de entregar un legado maravilloso a las futuras generaciones. La comunidad Piporé tiene el deseo de compartir un espacio y un mate contigo en cada uno de tus momentos, al levantarte en el trabajo, al caer la tarde durante este fin de semana, con amigos, con la familia y, por supuesto, durante esta selección informativa. En Osorno, la tarde de este jueves 29 de diciembre, fue encontrado el cuerpo sin v i d a de un joven de 28 años de edad bajo el puente Chauracahuín, que une los sectores de Franqui y Rahue de la ciudad de Osorno. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, unos transeúntes que pasaban por el puente vieron el cuerpo dando aviso a carabineros. Al lugar llegó personal policial y bomberos de rescate, y por instrucción del fiscal de turno, Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI. En el tanto, el cuerpo fue reconocido por familiares como Sergio Javier Cremar Vidal. En el lugar, nuestro colaborador Hans Lara conversó con Sergio v a l d é s teniente de la Quinta Compañía de Bomberos de Osorno. Lamentablemente, llegamos al apoyo de Carabineros, que nos solicitó en primera instancia hacer un rastreo de una posible víctima, lo cual después fue encontrada y se hizo la extracción de orillas del río, en este caso era un, una persona de sexo masculino. Se tuvo que hacer un, un pequeño procedimiento de seguridad más que nada para poder llegar abajo a la víctima y hacer el, la extracción de ella. En un lugar también Hans pudo conversar con Marcos Bamonde, ex oficial de g r a b i n e r o s del sector. Su oficial Marcos Bamonde Olivera, jefe de hotel de Pampa Leire. Bueno, esto se origina alrededor de la 1920 a raíz de un llamado telefónico a nivel 163, que en cierto comunica al personal del plan cuadrante y que se traslada a verificar un cuerpo que flotaba en la redera del río. Aproximadamente unos 5 metros desde la orilla. Una vez personal en el lugar, se puede establecer que efectivamente el cuerpo de,、eh, corresponde al sexo masculino se encontraba de cubito abdominal, sumergido en el agua, específicamente varado en, en, una, en una piedra. En 13 horas se acogió una presunta desgracia en el r e t e n Pampa Alegre. Un familiar que llegó a c a d lugar confirmó la, la identidad de la persona que fue extraída desde el agua. Bueno,、eh, en primera instancia se extrajo el cuerpo y se, se puso resguardo aquí, el sitio del suceso,、eh, las cuentas del fiscal de turno, quien dispuso la brigada de homicidios para que efectúen las labores propias de su especialidad. Finalmente, esta mañana tomamos contacto telefónico con el subcomisario Marcelo Lauzen de la brigada de homicidios de la PDI. El día de ayer, d e r a n t e las 19.50 horas, el fiscal nos comunicó una concurrencia a un hallego cadáver en el sector del, de Francia, abril del río Rahue, donde concurrimos y se realizó la inspección ocular、eh, externa del cadáver, lo que arrojaba que la persona no presentaba lesiones externas a la tribuna de terceras personas y causa probable de una ficha por sumisión. cuanto a las circunstancias del deceso, estamos en proceso de investigación donde hay que r e c o g a r otros antecedentes y para un t e s l l g o para poder establecer cuáles habrían sido las motivaciones o, o las circunstancias que esta persona、eh, cae del río. Ahora, se sabe que él era un deportista、eh, que recorría el lugar para trotar, para hacer ejercicio. Claro, efectivamente, el antecedente que tenemos de la familia es que el, el día anterior salió a correr cerca a las 7 de la tarde junto a su perro por, por ese sector. Lo que sí cabe señalar、eh, es que hay que establecer las circunstancias específicas por qué él se acerca al río. Porque, como se, señaló, la ruta no, por donde corre no es, no es borde de río. s o lo que hay que esperar un poco, un poco más. Un show estelar promete el mexicano Pedro Fernández en Osorno, quien se presentará junto a sus mariachis y músicos el viernes 20 de enero, jornada cuyo ticket general solo tendrá un costo de $4.000. Valor de la entrada que subvencionamos como municipio, pues la gente debe entender que un cantante del nivel de Pedro Fernández tiene un costo elevado y su show costaría el triple en otros festivales como los de Viña o Olmué, dijo el alcalde de Osorno Jaime Bertín. La autoridad explicó e s t e tipo de artistas exige una técnica de sonido e iluminación mucho más imponente, un escenario y otros costos asociados que nos impiden ofrecer el ingreso liberado al evento. Pero así y todo, cobramos menos a nuestra gente para que conozca en vivo las grandes producciones. Bueno, serán 12 años de festival el que se viva este 20 y 21 de enero próximo, prometiendo una cobertura diferente, pues este año se apuesta. Al rey de los festivales, al gran Fernando u Viergo, que subirá al escenario junto a sus músicos y a la orquesta de cámara y coro de la Corporación Cultural d Osorno. Ellos llevan dos meses preparando un show especial con temas propios del artista principal de esta apertura, dijo Rosana Faúndes, que integra la comisión organizadora del evento. El escenario será una gran puesta en escena, única en su tipo en regiones, mucho más amplio, con 12 metros de alto y el cual contará con una pantalla central de 10 metros de ancho. Que simulará una gran muralla LED para dar mayor espectacularidad a la noche, junto al juego de luces y al circuito cerrado para los primeros planos de los artistas. Veamos la parrilla, viernes 20 de enero, desde México, Sornos, Pedro Fernández, disfruta en vivo entonces e l talento del rey de los festivales, también Fernando Viergo y Enamórate, junto al dúo del momento La Otra Fe. El sábado 21 de enero, a la ciudad de La Leche y la Carne, llega con su mariachis María José Quintanilla. Vuelve a disfrutar de la magia de todos los tiempos con Eduardo Gatti y la simpatía de Centella. Repite la magia de los románticos más populares del país, los v a s q u e z Una pileta que contará con juegos de agua, además de senderos peatonales, escaños, arborización y mejoramiento de la iluminación existente, son algunos de los proyectos que ejecutará el municipio de Osorno en la Plaza Alemania, ubicada en la esquina de Avenida Maquena con Cochrane. Esta obra considera una inversión de 68.684.000 pesos, recursos 100% municipales dispuestos para concretar lo anterior, que estará dispuesto alrededor del monolito en recuerdo del legado de la inmigración alemana en la ciudad y que fue colocado en este lugar tiempo atrás. Esto lo indicó la administradora municipal Carla Benavides. q u i e n e f e c t u ó la entrega de terreno la empresa constructora Raúl Ruiz Arriagada, que estará a cargo de llevar a cabo esta obra en un plazo de 108 días corridos. En total serán 354 metros cuadrados a intervenir con esta iniciativa. Y en el caso de la pileta, contempla una fuente de agua en hormigón de un metro de alto y seis metros de ancho. Que estamos seguros será un atractivo tanto para los transeúntes que circulan día a día por esta importante arteria de la ciudad como también p a r Para los turistas que visiten Osorno, destacó Carla Benavides. El mejoramiento de la Plaza de Alemania también fue valorado por el representante de los residentes del edificio Payagüe, ubicado a un costado de esta área verde, David Benavente, quien puso el acento en que esta obra contribuirá a hermosear aún más este espacio y donde, como vecinos dijo, nos reunimos a disfrutar de un agradable momento al aire libre. La mañana de este jueves 29 de diciembre fue lanzada en Osorno y de manera simultánea en todo el país la campaña Alto al Fuego contra la compra, venta y uso de fuegos artificiales ilegales, con la finalidad esto, de evitar accidentes domésticos. Frente a la plaza de armas y a un costado de la gobernación provincial de Osorno, el equipo de seguridad pública, en conjunto con carabineros, entregaron folletos y recomendaciones a la ciudadanía. Entre estas destacan, en espectáculos autorizados, mantener una distancia de 400 metros. Y que los niños no jueguen con fuegos artificiales como estrellitas, petardos, saltarinas, chispitas y voladores, ya que pueden causar graves quemaduras, como así también recogerlas desde el suelo. Al respecto, el mayor de la Primera Comisaría de Osorno, Mauricio Arenas, aconsejó denunciar la venta de fuegos artificiales, llamando al Fono 133, pues su venta y manipulación está prohibida por la Ley 17798 sobre control de armas y explosivos. Con la finalidad de resguardar los sectores con mayor afluencia turística en la provincia, Carabineros de la Prefectura de Osorno dio un hizo al Plan Verano 2017, el cual contempla el aumento de dotación policial en cuarteles de sectores costeros y fronterizos. Así lo dio a conocer el prefecto de Carabineros, coronel Leonardo Castilla Macho, quien señaló que se reforzarán los destacamentos con considerable aumento de población flotante, producto del periodo estival contemplado entre el 2 de enero y el 3 de marzo. Agregó que el objetivo principal es mantener la permanente fiscalización en las rutas, efectuar servicios de orden y seguridad y mantener una buena percepción de sensación de seguridad en la ciudadanía. Para reforzar los distintos destacamentos, se aumentará la votación con uniformados provenientes de la región metropolitana. La tenencia de pajaritos sumará cuatro funcionarios: Michael Pue, siete, Pucatrigue, siete, Tenencia de Entrelagos, seis. Puerto Octave 5, Bahía Mansa, 9 funcionarios en las cascadas 5. De esta manera, serán 43 los funcionarios adicionales que se sumarán a los 57 carabineros existentes. Doctor, ¿es normal que me sienta triste para Año Nuevo? Bueno, hay varias explicaciones de por qué podría suceder eso. Y en realidad existe incluso lo que se llama depresión por las fiestas. Algunos.、Eh... Síntomas claros de cuando eso sucede es, por ejemplo, cuando la persona experimenta ansiedad, cuando comienza a sentir angustia, tiene trastornos del sueño, ya sea hipersomnia o insomnio, es decir, no poder dormir o dormir demasiado. También hay una percepción de desinterés por la vida, incluso más, pueden haber ideación suicidia. Por lo tanto, ese punto de vista, si uno tiene presente lo que pasa en las fiestas, Se da cuenta que los índices de suicidio aumentan cuando hay fiestas como, por ejemplo, Navidad, cuando hay fiestas como Año Nuevo o incluso, por ejemplo, en el Día de los Enamorados. Y eso se debe a que efectivamente hay gente que se siente muy sola. Y eso acentúa el sentimiento, digamos, de aislamiento y, evidentemente, me v o a sentir triste, solo, abandonado. ¿Se da cuenta? O sea, es un síntoma normal. De alguna forma que me sienta triste, por el último tiempo he conversado con mucha gente. Y si bien pensaba que era un sentimiento extraño, raro, hay muchos que se sienten así. Se sienten tristes al llegar la Navidad y el Año Nuevo. Bueno, uno podría encontrar algunas respuestas lógicas, o más que lógicas,、eh, que podrían explicar la situación. Por ejemplo, el hecho de llegar a una fiesta tan importante como Navidad、eh, o Año Nuevo, en la cual se junta mucha gente. Pero no tener, por ejemplo, al lado algunas personas que, por ejemplo, han fallecido.、Eh, la persona que, pe que tiene una pérdida, ya ha perdido un hijo, el marido, la pareja.、Eh, la persona que está, por ejemplo, sobreendeudada. La persona que tiene algún problema de salud.、Eh, indudablemente, esa persona, en、eh, situaciones como esta fiesta, se van a sentir muy t r i s t e Por lo tanto, ese punto de vista, esa tristeza, se explica de una manera bastante lógica. Es decir, Puede haber esta tristeza. Ahora, cuando ya se acentúa mucho, entramos entonces en una depresión y eso ya no es normal, eso ya es un trastorno. Y por lo tanto hay que hacer la diferencia entre tristeza, que es pasajera dependiendo de la situación, y depresión. Ahora, ojo, uno puede también sentir tristeza en un momento donde, por ejemplo, se siente enfermo, se siente traicionado. Por ejemplo,. Piense en cómo la persona va a pagar una fiesta de Navidad o una fiesta de Año Nuevo. Por lo tanto, hay varias preguntas que uno tiene que hacerse: ¿por qué la persona está con esa sensación de tristeza interna? Además, otra cosa importante: hay ciertos estímulos que un determinado sujeto los interpreta negativamente y hay otros que lo interpretan positivamente. Por lo tanto, también hay una interpretación o una percepción que es distinta en un individuo. O en otro. Hay varios elementos que uno tiene que considerar. ¿Es normal que habiendo tanta gente alrededor de uno pueda sentirse solo? Absolutamente. Pensemos, por ejemplo, en el caso de que uno está rodeado de mucha gente, pero no toda esa gente que lo rodea a uno me es agradable, o sea, me es simpática o me entiendo bien. Por lo tanto, de s d ese punto de vista también hay una cosa, una sensación interna. Y ese agrado o desagrado influye en que yo, efectivamente, estando rodeado de mucha gente, Me pueda sentir incluso mal, o me pueda sentir incómodo, o incluso, digamos, triste y enojado. Por lo tanto, d e s e ese punto de vista, hay varias situaciones que uno tendría que entrar otra vez, ojo en la palabra que voy a decir ahora, a interpretar, o por último preguntarle específicamente al sujeto: Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Estamos todos juntos, estamos en familia, ¿qué te sucede? Bueno, sucede que de repente usted no se lleva bien con su cuñada, con su suegra, con su nuera, con su hermano. Con su mamá, con su hijo. Por lo tanto, indudablemente usted puede estar rodeado de 10, 15, 20 personas y sin embargo, haber un sentimiento de soledad, de, incluso hasta de introspección. ¿Se da cuenta? Hay varias cosas que uno tiene que considerar. ¿Qué debo hacer、mm. para dejar de sentirme así? ¿Cuál es el método? Estamos en un mundo en el día de hoy en que. Todo parece funcionar con una pastillita,、uh -huh. pero el sentirse triste, el sentirse solo, no se ha resuelto con una pastilla, o por lo menos no, yo no lo conozco. No. Pero, ¿qué puedo hacer para luchar contra eso? Pensando en que hay gente que está con los seres queridos, que quiere estar de buen ánimo,、uh -huh. que quiere estar sin ese sentimiento de tristeza y no sentirse solo, pero no lo sabe cómo asumir, cómo tomar, cómo enfrentar. Es una excelente pregunta, en realidad, y yo <ríe> asumí que me la, iba, me la iba a hacer. Ahora, Hagamos un pequeño,、eh, pequeño razonamiento siguiente. Hay distintas personas que efectivamente tienden a presentar estos estados de tristeza o distimia, que se llama、eh, en estricto rigor, digamos científicamente, distimia,、eh, trastornos del ánimo. Por ejemplo, las mujeres en general tienden a sentirse más solas y más tristes que los varones. Las personas adultas. Que están en una cierta etapa de su vida tienden también a sentirse más tristes y abandonados que otras personas. Aquellas que han tenido una pérdida, una pérdida de un familiar querido, tienden a sentirse también más tristes que otras personas. Hay también personas que incluso han perdido una mascota querida. Y ojo, uno puede, ser, puede decir, pero mira qué tontera. Sin embargo, para ese sujeto es algo importantísimo. Por lo tanto, evidentemente, yo tengo que hacer, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que empezar a razonar entonces. Bueno, ¿qué es lo que me afecta a mí? Me afecta efectivamente alguna pérdida, entonces tengo que aprender a aceptarla. Me afecta un problema, de, problema económico, entonces tendré que ver cómo no entrar en una deuda para efectivamente no sentirme triste, no sentirme incluso hasta físicamente mal. ¿Cómo voy a pagar todo este dinero que adeudo? Ya sea a consecuencia de la misma Navidad o del gasto que tengo que hacer en Año Nuevo. Por lo tanto, yo tengo que empezar a pensar cómo reacciono. Yo específicamente con respecto a este tipo de situaciones. Ese es el primer paso para solucionar el problema. Ahora, si es muy agudo, yo también tengo la posibilidad de acudir a alguien, alguien de mi confianza, una persona que sepa escuchar activamente, un especialista por último. También yo tendría que pensar empezar a responder una pregunta importante que poca gente se hace: ¿Cómo quiero pasar yo las fiestas? ¿En compañía de quién la quiero pasar? ¿A quién voy a invitar? Ojo, importantes preguntas para que vayamos sabiendo qué respuesta vamos a encontrar. ¿Lo voy a hacer en mi casa o afuera? Porque si lo hago en mi casa, voy a tener que asumir yo el costo, lavar platos, preparar todo, tener todo impecable. Si lo hago afuera, en realidad no voy a tener que lavar platos, no voy a tener que moverme yo, sino que me van a servir. ¿A quién voy a invitar? ¿Voy a invitar a los de siempre que me amargan la vida o voy a tratar de buscar otra alternativa? Por lo tanto, hay varias fórmulas que usted puede encontrar efectivamente para responder a esta pregunta importante que usted me acaba de hacer. O sea, ¿cómo enfrento esta situación? Estamos conversando con el doctor en Ciencias Humanas de la Universidad Austral de Chile, magíster en Administración de Empresas también de la Universidad Austral de Chile, psicólogo de la Pontificia de la Universidad Católica e Chile. De Chile, profesor de alemán y literatura alemana. El doctor Franco Lotito nos ha acompañado durante todo el año 2016. Si usted tiene dudas o consultas o quedó también con la intención de preguntar algo más, escríbanos a paislobo1gmail.com o bien al correo que dejaremos en www.paislobo.cl. Muchas gracias por escucharnos, doctor. Como siempre, muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la invitación. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Usted está esperando esta información a la fecha. Bueno, para mañana, sábado, la mínima 9 grados, la máxima 19 grados. Vientos de oeste a este a 20 kilómetros por hora. Se pronostican chubascos. Para el domingo, la mínima será de 6 grados. La máxima de 20 grados, vientos de norte a sur a 20 kilómetros por hora. También se esperan algunos chubascos. Y para el lunes, finalmente, la mínima será de 9, la máxima de 17 grados, vientos de norte a sur a 31 kilómetros por hora. También hay pronóstico de lluvias. Con esta última información, nos despedimos. Recuerde que estas y otras informaciones. Alguna que no escuchó pero supo que teníamos, la puede revisar en nuestro sitio web w w w p a i s l o b o c l Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Se llaman igual, paíslobo y Facebook paíslobo. En tanto, por el momento lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora, que durante todo el año se tomó el espacio y el tiempo para compartir información con usted. Agradecemos esta alianza informativa. Y por supuesto, adelantándonos un poco, le deseamos un próspero 2017. Que pase una buena fiesta de fin de año. Nosotros, con la información, nos reencontramos el martes. Que tenga un muy buen fin de semana.